Voy en camino. OK, listo. Ay, ay, ay, tú sigues te moviendo. En cualquier esquina parece que estás en el centro. Ay, ay, ay, tú me tienes sufriendo. Kalsoin miin, kun kutsun. En, en lauku,